La soleada verde, el medio en los medios. Buenas tardes, un martes más en La soleada verde... Marta, Lourdes, que seas, y yo, os damos la bienvenida a un nuevo interesante programa. Podéis enviarnos vuestros comentarios y sugerencias al correo de nuestro programa y podéis seguirnos en Facebook, en Twitter y, sobre todo, nos podéis seguir a Lourdes y a mí en la manifestación de este sábado 8 de octubre contra la privatización del canal de Isabel II. El valor de cada gota, según reza su eslogan. Y a eso le dedicamos el programa de hoy, a la gota que colma el vaso. ¿Por qué privatizar un servicio público como la gestión del agua? ¿Quién saca tajada de todo esto? ¿Subirá el precio del agua y bajará la calidad del servicio? Las respuestas a todas estas cuestiones las tienen los cuatro invitados que tenemos hoy en La Soleada Verde. Hablaremos con Liliana, con Santiago y con José Ramón, que está aquí con nosotras, los tres de la plataforma contra la privatización del canal. Para que nos cuenten qué acciones están llevando a cabo y por qué unirse a esta reivindicación que el Movimiento 15M sigue de cerca. También hablaremos con Kim Pérez, que sigue la lucha desde Barcelona. Nos contará el caso de la privatización de aguas de Barcelona hace ya muchos años y que a día de hoy sigue siendo escandaloso. Lourdes, ¿qué más gotas colman el vaso hoy? Bueno, bueno, pues aquí has dado unas cuantas claves Isabel II, la Inquisición, Esperanza Aguirre... ¡Tenemos aquí todo junto! Bueno, eh, que sepáis que el canal de Isabel II fue también eh, condenado en el Tribunal Permanente de los Pueblos uh -huh. eh, en mayo del año pasado, que es un tribunal que bueno, pues que hace eh, unas sentencias no vinculantes contra transnacionales que atentan contra el medio ambiente, en, eh, sobre todo en Latinoamérica y al canal de Isabel segunda es pública, pero es una maraña de empresas que también ha atentado contra el medio ambiente en países latinoamericanos como en Colombia y entre ellos en los municipios de Sabana Larga y en Taganga. Eh, pues eh, bueno fue condenado porque hizo que se incrementase el precio del agua en un mil por ciento entre 1991 y 2006 uh -huh. y es que bueno pues eso se realizan eh, a través de una maraña de empresas interpuestas que impiden que la Comunidad de Madrid auditoría la empresa que es cien por cien pública pero con procedimientos y efectos idénticos a los de las corporaciones transnacionales que expolian los recursos y las poblaciones del Tercer Mundo gracias a la complicidad de sus gobiernos y de las instituciones financieras internacionales. Así que, cargadita. Pues si yo he dado claves, tú has desvelado todo el pastel. <risa> pero vamos a empezar por el principio. Tenemos a Liliana, de la plataforma, al teléfono, que nos va a contar cómo y cuándo empieza todo este proceso de privatización. Nos lo va a contar bien sencillito. Eh, Liliana... Sí, Hola Liliana, tardes. pues ponos sí, en antecedentes tardes. Ponos en antecedentes Liliana, ¿nos escuchas bien? Sí, sí, os escucho Pues eso, eh, estábamos hablando de, de que nos pusieses un poco en antecedentes En cuanto a, a la empresa pública de, el, eh, de, sí, del sí, sí, canal sí. de Segunda eso, eso es, ¿cómo sí, empieza sí, toda sí. esta historia? Vamos a ver, esto empieza realmente eh, a partir de los años 80 En que se permite a las empresas públicas crear sociedades anónimas y, por supuesto, sociedades interpuestas para poder desarrollar otro tipo de inversiones ajenas a los propios objetivos del servicio público. En el año 2000, 2001, concretamente, la eh, eh, a través de la administración de lo, de lo que es la dirección actualmente de lo que es el Canal de Isabel segunda se crea un... con inversiones en muchos países de América Latina como ya habéis contado. Bien, eh, a partir de entonces, eh, eh, con todas estas inversiones que se realizan, se va, digamos, patrimonializando lo que es, eh, lo que es eh, los bienes del canal, o sea, bienes que estaban antes bajo el régimen de lo que es eh, el derecho Eh, ...administrativo, o sea, el derecho controlado por las administraciones y controlado de alguna manera por los ciudadanos, pues pasa a convertirse en bienes eh, bajo el régimen del derecho comercial, o sea, eh, un, un derecho, un régimen que no permite ese control ciudadano ni ese control administrativo por, por, por parte de los entes encargados de hacerlo... ¿Esto qué facilita? Pues que se, cada vez más una buena parte del canal se va transformando realmente en empresa privada o en gestión privada. Llegamos al año ya 2008 donde Esperanza Aguirre ya con toda eh, claridad manifiesta su intención de privatizar el 49% del canal. Eso lo hace en una, en, una, en, una, en una ley de acompañamiento, o sea, ni siquiera lo hace de una manera muy opaca, porque ni siquiera, digamos, emite una ley específica para el tema, sino que lo hace en una ley de acompañamiento en donde oculta de alguna manera sus intenciones, aunque finalmente son eh, reveladas pues, por todos aquellos que nos oponemos a esta privatización. Empieza, eh, bueno, ya desde antes ya se veía venir, digamos, lo que era este proceso y se había creado lo que se llama la Mesa del Agua, que es, eh, bueno, una, una, una especie de plataforma con organizaciones que ya eh, que incluían a trabajadores, a usuarios, a ciudadanos y que ya de alguna manera se estaba oponiendo a este proceso privatizador. Esta, esta Mesa del Agua, pues no eh, eh, volvemos a a recrearla, digamos, eh, en noviembre del año pasado, y ya la transformamos en una plataforma de organizaciones, tanto, eh, bueno, organizaciones políticas, sindicales también, y fundamentalmente organizaciones ciudadanas, y allí, eh, digamos, pa, eh, empezamos ya muchos ciudadanos a participar en, eh, en esta lucha contra la privatización, y a prever lo, lo que iban a hacer las medidas que iban a articularse para poder posibilitar esta privatización. En el año, bueno, a principios de este año, en el año, eh, eh, en marzo, ya anuncia Luis eh, Gallardón que ese proceso está muy adelantado, que efectivamente se van a firmar convenios que permiten la, eh, digamos, la cesión eh, por parte del Ayuntamiento de Madrid de una serie, de, digamos, de la gestión de una serie de bienes de titularidad del propio Ayuntamiento en favor en principio del canal, pero fundamentalmente de la sociedad anónima que se queda que se crea específicamente con este fin y eso finalmente se consuma en abril de este año. Bien, toda esa movilización que nosotros veníamos desarrollando a través pues de charlas en asociaciones de vecinos, eh, en, en otro tipo de, de asociaciones y tal, pues se ve profundamente potenciada en cuanto surge el quinceni. Porque entonces allí en ese momento, pues casi 40 asambleas populares se suman a esta movilización y ya podemos decir que es un clamor es un clamor en la calle contra la privatización del canal de Isabel II. Porque vemos que si no se paran los convenios, los convenios que se requieren para poder realizar esta privatización, puesto que el canal es como una cocha de retazos, quiere decirse que eh, todos los bienes del canal, digamos, eh, es la sumatoria de los bienes cuya titularidad la tienen los ayuntamientos. Un buen pedazo, digamos, de, esa, de ese pastel es el Ayuntamiento de Madrid, pero también más de 100 ayuntamientos participan en la titularidad, digamos, de todos esos bienes necesarios para poder realizar un servicio que es un servicio integral, de tal manera que no es fácil tampoco privatizarlo, porque no es fácil decir en qué momento empieza una canalización, de quién es una canalización y en qué momento empieza otra o de quién es una planta depuradora o de quién es una planta potabilizadora o de, o de quién depende pues determinada infraestructura que es muy grande y en la cual han contribuido pues varios municipios eh, con sus con sus propios bienes a lo largo de 160 años. Entonces Claro, necesitan que todos, todos los ayuntamientos firmen esos convenios con el Canal de Isabel II, con la Comunidad de Madrid y accedan a cederle a esa nueva sociedad que se ha creado, a esa nueva sociedad privada, todos esos bienes que han sido de titularidad pública a lo largo de los años. Y no cederlos, digamos, en propiedad, sino cederlos en la gestión. Pero basta la gestión, basta ese 49% para ya olvidarnos los ciudadanos de que vamos a tener el control sobre esos bienes y desde luego los beneficios que el canal a lo largo de su historia ha venido produ produciendo, que como bien habéis señalado, pues son más de 100 millones de euros anuales que perderíamos uh -huh. los ciudadanos en el momento en que esto pasara a manos de la gestión sí. privada. Liliana, eh, en esto que estás comentando de, de los más de 100 ayuntamientos que deben firmar ese convenio para cederle eh, la titularidad pública, eh, ¿sabes, eh, conoces, qué ayuntamientos están dispuestos a hacerlos o cuáles algunos de los que se ponen radicalmente? Bueno, uno de los que se ponen radicalmente perdón es el ayuntamiento de Leganés. Uh -huh. Y actualmente se está poniendo con muchísima Con que uno no quiera no se hace, ¿no? O sea, si uno no quiere no se hace. Claro, si uno no quiere, hombre, no es tan fácil que uno no, digamos que sea simplemente con un ayuntamiento eh, suficiente para poder parar el proceso, ¿no? Pero desde luego si hay un número suficiente de ayuntamientos que se opongan al proceso de privatización y que no firmen los convenios, pues sí que podría ser suficiente para para por lo menos retrasar el proceso y dificultarlo hasta tal punto que pase lo que ha pasado, por ejemplo, con la lotería del Estado, que llega un momento en que finalmente el propio el propio gobierno se dé cuenta que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. ¿no? Entonces, cuanto más nos opongamos y cuanto más presionemos a los alcaldes y a los concejales de cada uno de los ayuntamientos que están siendo llamados a firmar esos convenios, pues más posibilidades tenemos, no solamente de retrasar el proceso de privatización, sino de que finalmente pueda consumarse. ¿Qué acciones estáis y haciendo pues para, digo, para, para evitarlo? ¿Cuáles son las acciones que estáis haciendo para evitarlo? pues una de las bueno, primero la movilización en la calle, porque no hay presión más fuerte para un político que precisamente ver a sus ciudadanos, a sus ciudadanos protestando por lo que supuestamente podría ser. Uh -huh. Entonces, si los si los eh, políticos ven que los ciudadanos se oponen rotundamente a esta acción, pues se lo pensará mucho antes de aprobar o siquiera eh, plantearse la posibilidad de estos convenios. Entonces esa es la primera acción, la más rotunda y la que nosotros consideramos más exitosa. Pero desde luego también están los propios políticos de los grupos eh, eh, minoritarios o, o de los que sean, que eh, se unan y que ejerzan la iniciativa legislativa municipal, que es el instrumento que tenemos y que es, ha sido eficaz en Leganés para poder ...plantear eh, esas mociones en los propios plenos de los ayuntamientos... ...y que esas eh, eh, mociones salgan aprobadas y por lo tanto eh, signifiquen eh, un parón en el, proce en el proceso. Liliana, ¿Qué brevemente, en, en, el qué, sí, ¿en, qué, ¿en qué consiste concretamente la iniciativa legislativa municipal? ¿Qué es lo que la, hay que conseguir? La, la, la iniciativa legislativa municipal concretamente lo que quiere es que se modifiquen... ...los artículos de la ley 3 del 2008 que permiten la privatización... Y lo que se dice en esas mociones es que el, el ayuntamiento que la plantee, que plantea esa moción, se opone rotundamente a que la gestión del servicio público sea privatizada. Bueno, eh, la próxima acción eh, concreta también es para el próximo 8 de octubre, que hay una eh, manifestación en contra de la privatización del canal de Isabel II, ¿verdad? Efectivamente, mira, nosotros casi que Bueno, lo pues desde aquí hace un llamamiento para todos nuestros oyentes para que, para que tengan motivos suficientes como para ir efectivamente mira nosotros lo hemos considerado casi como el día de la el día de nuestras protestas con relación al al agua en la plaza de Olavide de la asamblea popular de chamberí va a presentar un libro de josé Luis San Pedro en donde uno de los capítulos de ese libro habla específicamente del agua vamos a estar allí y a las seis de la tarde arrancaremos con la gran manifestación de no a la privatización del canal de Isabel II donde esperamos que miles de ciudadanos se sumen a las asambleas populares convocadas y a todas las organizaciones que componen la asamblea eh, la, la plataforma contra la privatización del agua. Vamos a estar de, vamos a salir Desde Santa Engracia 125, que es concretamente la sede de las oficinas del Canal de Isabel II, vamos a ir por la Glorieta de Quevedo y vamos a terminar en, en, en San Bernardo, en la plazoleta de San Bernardo, donde está la primera fuente que se creó en, en Madrid del Canal de Isabel II. Liliana por eh, habernos eh, contado y habernos puesto en antecedentes, también por recordarnos esa manifestación el día 8 a la que desde aquí en la Soledad Verde hacemos un llamamiento para, para, que, para que sea secundada. Y eh, bueno, pues eh, muchas gracias Liliana. Bueno, pues nada, a vosotros, Venga. a vosotros siempre. Hasta luego Liliana. Bueno, pues Adiós, continuamos. Aquí está José Ramón, otro miembro de la, de la plataforma. ¿Qué te ha parecido la, la explicación de Liliana? ¿Ha explicado todo el proceso la verdad es que muy bien entonces queríamos preguntarte José Ramón eh, a qué lógica responde todo esto estamos hablando de un hecho aislado o es algo que se lleva produciendo en Europa y en España desde no, hacía eh, esto eh, es un hecho esencialmente ideológico es decir, bajo una capa tecnocrática económica o como se suele llamar economicista se encierra una ideología claramente liberal, que es incluso la que la propia Esperanza Aguirre dice ser, y es verdad, es el, el ultraliberalismo en el cual la presencia de la empresa privada por sí misma es buena y la gestión administrativa es mala, retardataria, corrupta, lenta y todo eso. Entonces, esta gente... Eh, como no quiere quedar eh, solamente como doctrinarios, como ideológicos dicen que hay razones económicas, que hace falta inyectar dinero privado para mejorar las instalaciones, para hacer más embalses, cosa que no es necesaria pero ya digo, es una cuestión ideológica, es una cuestión también evidentemente de favorecer a empresas que, que están ahí en el entorno pero además sobre todo es una ideología que domina en la Unión Europea que tiene al liberalismo como base de, de, de actuación y poco a poco, por ejemplo, los servicios públicos que se llamaban así en la Unión Europea se llaman servicios de interés económico general en fin, lo público, el servicio público ha sido separado y el canal es una cosa interesante y como esa es la ideología pues es una cuestión de ideología y de favoritismo y además según nos comentaba Liliana el proceso es poco transparente no porque esto lleva ya desde hace mucho tiempo y hasta 2008 no es poco transparente porque además es una gran hipocresía es poco transparente cuando los liberales siempre están presumiendo de transparencia transparencia internacional todo ese tipo de cosas y en realidad como es una actuación que ellos mismos consideran que no es popular pues evidentemente se opera con, op con opacidad y evidentemente desde 2008 ellos hicieron que ya Liliana lo ha citado pero yo lo voy a decir con su nombre el 29 de diciembre de 2008 se promulga por parte de la Comunidad de Madrid una ley de medidas administrativas para la Comunidad de Madrid cuyos artículos 16 y 17 son los que permiten explícitamente la entrada de capital privado en el canal de Isabel II uh -huh. y la finalidad de esta iniciativa legislativa popular es precisamente la derogación de esos artículos que derogando esos artículos esa capacidad privatizadora desaparece sí. eh, bueno pues vamos a ver si llamamos al a siguiente invitado, a Santiago ya se vino conmigo, ya? no hay más Y vamos de, de momento escuchamos eh, un poco de música mientras tanto llamamos a, al siguiente invitado para que nos cuente sobre todo cuáles son las consecuencias eh, medioambientales y sociales de la privatización de, de la privatización de este servicio y después continuamos eh, contigo no te preocupes. Bueno, pues Dígame. tenemos al teléfono a Santiago, otro miembro de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel Segunda. Eh, según nos contaba hace unos minutos, pues Santiago nos puede contar eh, pues qué implicaciones, sobre todo medioambientales, tiene la privatización de un derecho como es el agua. Cuéntanos un poco, Santiago. Bueno, vamos a ver. El Canal de Isabel Segunda es una empresa pública eh, que funciona bien, eh, que da un buen servicio, que genera beneficios económicos, pero aparte de eso eh, también pues bueno mmm, le permite llevar a cabo acciones de carácter ambiental. Estas varían dependiendo de la sensibilidad ambiental del gobierno. Como podéis entender uh -huh. ahora con la sensibilidad que tiene el gobierno regional pues hace poco en ese sentido. ¿no? Pero claro su privatización hará pues que eh, el objetivo sea incrementar beneficios como tienen todas las empresas privadas, para lo cual eso conlleva pues, el despido de trabajadores, el encarecimiento de... o sea, el que el servicio sea de peor calidad, lo que, como consecuencia de ello. Pero claro, no tienen problemas, como no es una situación de libre mercado, pues claro, esto en realidad, el abastecimiento de agua potable, se da en régimen de monopolio. Es decir, si a ti no te gusta el agua que sale por el grifo, no te puedes ir a otra compañía a que te ponga otro agua, ¿no? Claro. Eh, aquí te la tienes que tragar al precio que te pongan y con la calidad que te pongan. Entonces, claro, eh, digamos que no es una situación mm, liberadora, por decir, de, de que se haga por el liberalismo y todo esto que, que habla Esperanza Aguirre. ...porque es un liberalismo muy... ...muy subgénero, ¿no? ...cuando el servicio se está dando al ciudadano... ...en régimen de monopolio... Uh -huh. ...entonces, eso es una auténtica barbaridad... ...y luego, a nivel medioambiental... ...pues, desde luego, no se... se frenaría cualquier inversión... ...de carácter ambiental... Eh, ...todas las actuaciones que se tienen... ...con cuidado con el ambiente ...pues, lógicamente, dejarían de detenerse... ...bueno, ahora sería un auténtico desastre... ...y sobre todo... Si es una empresa que funciona bien, que da una, cali un, un, una buena calidad y servicio a los ciudadanos, que no es deficitaria, sino que es... Eh, o sea, que genera beneficios también económicos, eh, la pregunta que había que hacerse no es por qué no hay que privatizarlo, sino por qué hay que privatizarlo, qué necesidad tenemos, ¿no? ¿eh? Claro, eh, en realidad lo que queríamos eh, preguntarte es qué gana realmente la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con la privatización del canal. Si ya siendo pública está ganando beneficios, ¿cuál es la razón, el motivo, el móvil? Bueno, pues el, la razón de intentar poner en valor, pero claro, pues intentar poner en valor algunas infraestructuras y terrenos que son propiedad del canal. Ten en cuenta que el canal tiene más de 150 años. Entonces, bueno, pues en esos 150 años ha ido comprando suelos por, todo el, por toda la Comunidad de Madrid. Tiene un, un patrimonio de suelo enorme. La lo que quiere es, es fomentar algunos pelotazos urbanísticos. Ten en cuenta que en cuanto se cierre, actualmente se está haciendo un, lo que se llama la m 50 del agua, ¿no? Como un gran anillo que recorre la Comunidad de Madrid. ...entonces, por decirlo o, de alguna manera... ...se ha hecho ya las tres cuartas partes... Uh -huh. ...entonces, cuando se cierre eso, ese anillo... Eh, ...se podrá dar agua desde cualquier punto de la región... ...a cualquier punto de Madrid, ¿no?... ...entonces, eh, los depósitos que hay... ...en Islas Filipinas, en Bravo Murillo... ...donde están las orquídeas del canal... Eh, ...esos terrenos inmensos que hay ahí... ...que por debajo son unos gigantescos depósitos de agua podrán prescindirse de ellos para la actividad digamos digamos, para producir agua ¿sabes? para almacenar agua entonces, imaginaros lo que puede valer esas fincas que hay ahí que son varios decenas de miles de metros cuadrados en el centro, centro, centro de Madrid ¿eh? o sea, lo que estás diciendo es que lo que se pretende desde la Comunidad de Madrid o desde las instituciones públicas es... Eh privatizar el canal de Isabel II para poder apropiarse de unos terrenos que después, vendidos, van a ganar mucho más. O sea, ahí van a sacar partido. Exactamente, o sea, esto es... Pues, además, la sensación que tenemos es que en un momento dado pueden privatizarlo, eh, poner en venta todos los terrenos, sacar del sector privado unos beneficios económicos importantes y que luego vuelva incluso al sector público otra vez. Pero digamos que debidamente despojado de sus bienes, ¿no? La verdad es que es una acción bastante lamentable que no responde a, a criterios ideológicos de ningún tipo. O sea, porque el criterio ideológico sería, no es que, eh, por ejemplo, los que defienden la economía de mercado, el liberalismo, bueno, pues eh, es entrar en el mercado. Pero es que esto no es entrar en el mercado. O sea, eh, si baja la calidad del agua del canal, nos tenemos que aguantar todos y bebérnosla. No la opción de ir a otro operador, ¿sí? sí. Entonces, claro. es, es, es un... Eh, bueno, ya siempre se ha dicho que el capitalismo puro no existe, es capitalismo para lo que te conviene, ¿no? Pues, según lo que te comentaba Lourdes, eh, aparte de, de que, bueno, que estén pues intentando especular una vez más con terreno, ¿qué consecuencias sociales tendría la privatización del canal de Isabel II? Aparte bueno, pues, de que el servicio empeoraría, etcétera, ¿qué pasaría bueno, con los bueno, trabajadores de, de todo el canal? Bueno, pues, ¿consecuencias sociales? Pues muchas. Mira, primero, el servicio empeoraría. ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Empeorar el servicio es que baja la calidad del agua. Eh, pero, claro, baja para el conjunto de la sociedad. Y hay, hay un elemento muy importante. En Madrid, la población, la inmensa mayoría de la población, bebemos el agua del grifo. Y cocinamos con el agua del grifo. Sí. En otras ciudades, como Barcelona, casi se de agua del grifo. Claro, entre beber el agua del grifo y el agua embotellada, pues eh, la diferencia entre de, presupu de presupuesto es enorme. Hemos hecho, en Ecologista hecho un cálculo, que entonces, si sí, eh, el agua que consumen una familia de cuatro personas que durante un mes bebe agua mineral embotellada y cocina con agua mineral embotellada, uh -huh. debido a que la del grifo no le sirve, o le gusta, el consumo me parece que estaba en torno entre 60 y 75 euros mensuales. Wow. ¿Sabéis lo que paga con el agua del canal de Isabel II una familia de cuatro personas por todo el agua que consume para beber y para cocinar durante un mes? Pues dinos ¿no? 20, cent 20 centimos de euros. Madre mía. Entonces, claro, eh, el, pa el que la gente... Se le, la, se le llevara del agua del grifo al agua mineral embotecada supone un incremento de un consum, del consumo en un entre 60 y 75 euros a, al mes. Claro, cuando hay familias milieuristas, pues, pues estamos hablando de un 7%, porque claro, no va a dejar de haber agua, ¿no? uh -huh. ni cocinar. Entonces estamos hablando de una subida de, de, o sea, de un incremento de, no. del consumo de un 7,5% Santiago, cuando presentáis este tipo de datos a las instituciones porque, bueno, tú eres uno de los históricos de la plataforma y la plataforma lleva funcionando ya bastante tiempo, ¿qué es lo que os dicen desde las instituciones? o, o ¿Cuál es el argumento entonces que se utiliza a favor? No, los, los argumentos que se utilizan son de los, de los más peregrinos <risas> por ejemplo, nadie dijo Esperanza Aguirre, que de esa manera los ciudadanos pasábamos podríamos comprar acciones y pasar a ser propietarios de nuestro propio agua. Ajá. Lo cual es alucinante, porque <ríe> el artículo primero de la ley de aguas dice que todo el agua es de titularidad pública pues, dice, el agua de todos y la gestión el Estado. Sí. O sea, ya somos propietarios de nuestro agua. Luego, eh, otros eh, siguiendo, otros problemas sociales ...que tiene, el canal genera... ...a lo mejor 100 millones de euros... ...de beneficios al año... Sí. ellos se están reinvirtiendo... ...desde hace años... Pues, ...en temas medioambientales... ...en algunas cosas que tampoco nos gustan mucho... ...pero bueno, que están ahí, que son de todos... ...por ejemplo, el teatro del canal... ...no sé sea, que ...ya no se ha de los depósitos... Uh -huh. ...se mantiene el 112... ...el número 112... Eh, ...en fin... cine eh, fines, que sociales que los pueden gustar más o menos pero que son para todos ¿no? claro esos beneficios quien se los va a llevar van a ser los accionistas desde luego entonces ese es otro perjuicio social o sea una fuente de ingresos económicos importantes actualmente tenemos los eh, para hacer dar un servicio social importante pues dejaríamos de tenerlos Santiago, sí. Eh, estás contando todo todo esto y, y bueno, y aludes muchas veces a, a leyes. ¿No, no se puede denunciar de alguna forma que, que se, se está intentando privatizar un servicio público como como es el agua, el acceso al agua. Vamos a ver, por desgracia, en España eh, está permitido gestionar el agua del sector privado. Aproximadamente la mitad del agua de España de abastecimiento. De de gestión del sector público y la mitad del sector privado y por cierto funciona bastante mejor el sector público uh -huh. o sea, el contrapunto al canal de al segundo de titularidad pública es Aguas de Barcelona que no es de titularidad privada eh, el agua en Barcelona es mucho más cara que en Madrid pero la, y otro elemento el agua en Madrid la bebemos la inmensa mayoría de la gente bebemos el agua del grifo ...y en Barcelona la inmensa mayoría de la gente... ...no bebe el agua de se ...la compra en botellas uh -huh. ...y creo que eso responde... Eh, ...entre otras cosas de una comparación... ...estamos hablando de una población similar... ...y, y todo esto... ¿no? ...entonces... Mmm, ...la verdad es que... Mmm, ...es curioso que una empresa que se creó... En, 19, ...en 1858... ...para dar agua a Madrid... ...cuyo objetivo era... ...garantizar el abastecimiento de la ciudad... ...si no yo hubiera creado el canal... ...estaba planteado cambiar la capital de España... ...Madrid hubiera dejado de ser capital de España... ...porque no tenía... ...recursos hídricos suficientes... Uh -huh. ...una empresa que ha permanecido... en ...el sector público... ...eh... ...a lo largo de nuestra historia... ...cuando ha habido... Eh, eh, ...bueno pues cuando se quitó a la reina Isabel II... ...la regencia del general Serrano... ...cuando el rey amadeo de Saboía, ...la primera república... El, el, la restauración de Alfonso II eh, la regencia de María Cristina, el, el reinado de Alfonso XIII, la segunda República, la Guerra Civil Española, la dictadura y ahora eh, la democracia y después de todo eso, eh, después de que ha logrado subsistir eh, sus, eh, con algo público todo, todos todos estos vaivenes políticos y sociales tiene que venir a cerrar la guerra Eso es es que bueno, bueno eh, la verdad que después de todo el repaso histórico que nos has hecho no nos pues, queda esperanza no, no nos queda esperanza la única esperanza que nos queda es acudir a la manifestación el el día 8 en contra de la privatización del agua y que, ver, que se escuche estamos seguros que si fuera allí eh, muchísima gente en la comunidad solo tendría que pensar de nuevo porque esto de verdad es un auténtico eh, espolio a los madrileños o sea no es una cuestión ideológica, y no, digo que no es una cuestión ideológica, porque aquí ha gobernado de todo, durante, durante 150 años. es Simplemente que quieren expoliar, vamos, es un, un auténtico expolio al patrimonio de Madrid, que además no responde a criterios ideológicos de ningún tipo, simplemente al expolio, puntos nada más. Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Es, eh, seguimos aquí en, en la Soledad Verde con el compañero José Ramón. Y eh, nada, pues eh, que sigáis con la lucha y muchas gracias por, por, eh, por llevar esta esta lucha en nombre de, de todos los madrileños. Sí, muchas gracias, Santiago, por participar. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos con José Ramón. Cuéntanos, que, cuéntanos un poco, José Ramón, que ¿Qué opinas de todo lo que nos ha contado Santiago? Eh, es bastante escandaloso, la verdad. Bueno, eh, yo, eh, que soy amigo suyo y que comparto muchas cosas con él y todo este tipo de cosas, eh, me ha extrañado que... Y eso, claro, todas son opiniones respetables y él me conoce muy bien eh, el tema. Él ha, ha dicho que no es ideológico, sino que es un auténtico delito, es un robo, es un expolio, como él ha dicho muy bien. Ahora, yo... Eh, me atrevo a decir que la ideología liberal es eso y va a eso. O sea, el liberal, evidentemente es contradictorio, como él ha dicho muy bien, porque el servicio público del abastecimiento de agua es monopolio y no hay libertad de mercado. Pero eh, eh, la ideología liberal es precisamente la primacía del negocio, la primacía de lo privado, la primacía de esa famosa libertad y en nombre de la cual pues se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que el expolio existe y, y, y muy mal, pero políticamente de alguna forma lo tienen que vestir y eh, desde luego el liderazgo de Esperanza Aguirre, y está en sus labios, es el liberalismo y ella dice que es esencialmente liberal. Entonces... Creo, sinceramente, con el mayor respeto a la opinión de Santiago y a todos los que, que eh, poniéndolo en labios de la presidenta de la comunidad, sí es un acto de ideología política liberal. Y desde Europa, ¿qué... Cuéntanos un poco el contexto europeo de privatización de, de los servicios bueno, sociales, el... porque creo que tú también eres miembro de una plataforma ciudadana por unos servicios públicos, 100%, 100, 100, públicos. Públicos. 100 públicos. Bueno, el, el asunto de Europa es que realmente hay que decir que Europa existe y no existe. Es decir, efectivamente hay países, en el que me voy a centrar más que en Europa, que me parece casi una entelequia, en dos países muy interesantes, Francia e Italia. En Francia, concretamente en su capital, París, durante la el alcaldía de aquel gran viejo político de derechas que era Jacques Chirac, se privatizó el suministro de agua a París y su área metropolitana. Y se dio a una de las grandes empresas francesas porque las multinacionales de agua no son americanas, sino que son francesas. Suez, Veolia, etcétera. Creo que es Veolia la que se llevó el agua de París. Pero la lucha de los ciudadanos y las ciudadanas de París fue tan fuerte que, al cabo de 10 o 12 años de lucha, París ha conseguido que el suministro de agua sea nuevamente público. Uh -huh. En otra ciudad media, como es Grenoble, en las órdenes de la Savoy, cerca de los Alpes, también se privatizó el agua. Las luchas ciudadanas consiguieron que... Eh, ...alcaldes de izquierdas, etcétera... ...devolviesen el agua a lo público... ...y Grenoble otra vez tiene agua pública... ...y seguramente el hecho más destacado... ...es el tema de Italia... ...que eh, a pesar del gobierno de Berlusconi... ...y de la Liga Norte... ...ha conseguido mediante un referéndum vinculante... ...celebrado muy recientemente... ...creo uh -huh. que en la primavera del 2011... Sí. ...un vinculante que el agua de Italia... ...no se privatice y vuelva a ser pública contra la opinión del gobierno italiano. Es uh -huh. decir, que el tema del agua eh, en Europa, a pesar de la oposición institucional, hay hechos como los que he dicho de Francia e Italia y otros incluso en ciudades inglesas, que es el, seguramente el país más liberal, Manchester también ha obtenido la vuelta al agua pública. Es decir, aunque en Europa se dice lo que se dice, hay... La importancia de la lucha ciudadana, lucha de manifestaciones, lucha jurídica, lucha política... ...que combinadas logran que el, lo público recupere este servicio. Eso es lo que te iba a preguntar. Que, ¿En qué se han basado esas luchas ciudadanas? Es decir, aparte de las movilizaciones en la calle, ¿qué otras acciones han Se han empleado? basado concretamente en Italia. En, eh, en Italia la finura jurídica no en vano es la heredera la directa de Roma en una enorme finura jurídica, es la interpretación de la Constitución Republicana de 1947. El, el, eh, se hicieron muchos referéndums porque Italia no tiene las comunidades autónomas tan autónomas como España, pero tiene unas de embarcaciones territoriales que se llaman provincias, y en esas provincias se han hecho referendos, esos referendos se han ganado en zonas como Toscana, por ejemplo, y tal, pero eh, al final fueron derrotados. Y al final, al final, al final, mediante una combinación muy fuerte de movilizaciones y una... Interpretación muy hábil por unos equipos jurídicos de izquierdas, de eh, por ejemplo, pues eh, la, la, el grupo de Di Pietro de la, eh, la política de los valores y tal, se consiguió que en un referéndum jurídicamente impecable el gobierno del polo de la libertad de Berlusconi perdiese el referéndum y el agua ha continuado siendo pública. Bueno, pues eh, luego nos sigues contando qué tipo de acciones jurídicas está tomando la plataforma. Entramos más en detalle en ese tema, pero antes nos vamos, Lourdes, con nuestro informativo verde a ver qué es lo que ha pasado en toda esta semana y bueno pues vamos a por ella allá vamos el Supremo dictamina que el suelo del algarrobico no es urbanizable Greenpeace ha ganado hoy su pleito contra la Junta de Andalucía. En la sentencia dictada por la sala de la sección quinta, el Supremo reafirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que daba al paraje del Algarrobico un alto grado de protección ambiental y lo consideraba no urbanizable. Greenpeace considera que esta sentencia es el paso definitivo hacia la demolición del, del hotel ilegal del Algarrobico. La justicia ha dado la razón a las demandas de la organización ecologista y ahora el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía deben proceder a la demolición inmediata. Demolición. Ecoticias titula 4 de octubre, día mundial de los animales, una ocasión para celebrar la relación del ser humano con el reino animal. El día mundial de los animales se inició en 1931 en una convención de ecologistas en Florencia, Italia. Se estableció este día como una forma de poner de relieve la difícil situación de las especies en peligro de extinción. Desde entonces ha crecido hasta abarcar todo tipo de vida animal y se celebra ampliamente en países de todo el mundo. Wow. La soleada verde acaba de enterarse de un nuevo método de reforestación, Mariola, el Nengo Dango. Wow. El Nengo Dango, que significa bolas de arcilla en japonés, permite sembrar mm -hmm. millones de semillas a bajo coste. Se trata de hacer bolas de este pequeño material con semillas de diferentes especies de árboles y arbustos y esparcirlas sobre el terreno. La capa de arcilla, una vez seca, evita que las semillas se conviertan en alimento de pájaros, roedores y otros animales. Y es la lluvia la que libera los frutos eh, a los futuros árboles de su cascarón y les ayuda a germinarlo. Ecologistas en Acción recuerda el primer aniversario del vertido de lodos tóxicos en Hungría. El 4 de octubre del año pasado, la rotura de una balsa en una mina de aluminio en Hungría provocó el vertido de un millón de metros cúbicos de barro rojo, un residuo de la producción de aluminio muy tóxico y corrosivo. La catástrofe dejó nueve muertos, 150 heridos y contaminó gravemente más de 40 kilómetros cuadrados. Ecologistas en Acción denuncia que todavía hoy las fábricas que producen este tipo de residuos en los países del este de Europa son reliquias del pasado, no cumplen las leyes de protección ambiental impuestas por la Unión Europea y muchas de ellas se encuentran prácticamente en estado de abandono. En España hay más de 500 balsas de residuos mineros abandonadas, más de una decena supera el millón de metros cúbicos y todas ellas son denunciadas por los ecologistas por suponer un peligro en explotaciones como la mina de cobre Las Cruces en Sevilla. Todavía se recuerda la catástrofe de 1998, en el que una balsa de residuos de pirita descargó 5 millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas cerca de Doñana. Casi 14 años después, los responsables penales del accidente siguen sin pagar los costes de una limpieza financiada con fondos públicos. Premium. Nobel de Física para la aceleración del universo titula El País. Los científicos Sol Perlmutter, Brian Smith y Adam Rice reciben el premio Nobel de Física 2011 por sus observaciones cosmológicas al descubrir que la expansión del universo, el Big Bang, está acelerándose. Es un fenómeno que los científicos no han logrado aún explicar pero que se ha comprobado en diferentes observaciones realizadas después de los trabajos pioneros de los tres galard galardonados hace más de una década. Es el misterio de la energía oscura del universo y la mejor interpretación según muchos expertos es la constante cosmológica de Einstein. Bueno y más cosas que hacer aparte de la manifestación contra la privatización del Canal de Isabel II, el encuentro Viviendo en Deudocracia con la participación de activistas y expertos procedentes de Islandia, Grecia, Irlanda, Portugal y el Estado español. Ellos analizarán la crisis de la deuda en Europa y en nuestro país. El objetivo clave del seminario es evaluar desde la población las alternativas a los rescates financieros, como son la auditoría y el no pago de la deuda. El seminario tendrá lugar en el Instituto López de Vega, en la calle San Bernardo, en Madrid, el viernes 7 y el sábado 8. Para más información, visitar la web www.quiendebeaquien.org. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en la soleada verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Agora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Bueno, y después de escuchar este temazo de la plataforma, proyecto de contrainformación alternativo, tenemos al teléfono a Kim Pérez. Hola, Kim. Hola, ¿qué tal? Que ahora mismo le estamos interrumpiendo una reunión precisamente con otros grupos de Barcelona que están intentando organizarse para, bueno, volver a eso, a tener su servicio de agua eh, público. Cuéntanos un poquito, Kim, cuál es eh, ha sido el, el caso de Aguas de Barcelona, ¿no? Ahora Suez, creo. Bueno, eh, en estos momentos estamos reunidos, Ingeniería Sin Fronteras, ATAC, y Ecologistas en Acción, pues pensando cómo diseñar una, una campaña, no solo para intentar que, que la distribución de agua de Barcelona sea pública, sino también para evitar la, la investida que está teniendo el, el gobierno actual de Cataluña de privatizar todas las empresas públicas de servicio de agua, no solo eh, las, recuperar la las distribución en baja, que sería la que llega a los domicilios, sino también la distribución en alta, que es lo que se pretende ahora privatizar. La distribución que llega desde las potabilizadoras hasta los depósitos de los ayuntamientos, que en estos momentos distribuye Aguas Ter Bregat en el área metropolitana de Barcelona, que es una empresa pública y que eh, el Gobierno actual de Cataluña eh, pretende privatizar. Eh, sí, y, y cuéntanos un poco... Eh... Según los últimos acontecimientos, eh, se ha llegado a conclusión de que no existe ni siquiera contrato de aguas de Barcelona eh, para la concesión, ¿no? De servicio público que, que es... sí. A partir a partir de la de la denuncia de un, de un bueno de un vecino que le querían cobrar eh, una factura eh, enorme porque parece ser que habían habido unas pérdidas puso la denuncia y el juez eh, dictaminó que Akbar no no tenía derecho a cortarle la, el agua a este vecino porque no tenía eh, concesión, es decir, no hay no, no se encuentra un un un contrato, un convenio, una concesión firmada entre la multinacional Aguas de Barcelona, ahora propiedad de Suez, otra multinacional eh, francesa y el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Nosotros antes de las elecciones municipales hicimos reuniones con todos los grupos eh, políticos que, que tienen, bueno, que están en el Ayuntamiento de Barcelona y hubo gran extrañeza por, por la gran mayoría, ¿no? Y no conseguimos que prácticamente ninguno se definiera a nuestro lado y que, bueno, nos, al menos nos pudiera facilitar información. Eh, dicen que hay... Eh, convenios firmados, eh, bueno, cosas como, como muy oscuras que nadie conoce, pero lo que sí que es cierto es que en una sentencia eh, hecha por un tribunal y por un juez, dice que este eh, cliente, en el, bueno, en este caso lo que pasa es que los tienen como clientes, ¿no?, un vecino de Barcelona, no tiene por qué pagar la deuda porque no existe un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y Aguas de Barcelona. Wow, la verdad es que es, es un, vamos, un, un ejemplo de, de lo que podría llegar a pasar en Madrid, ¿no? Eh, cuéntanos un poco a nivel más de a pie, ¿no? ¿Qué, ¿Qué servicio de agua tenéis? Es decir, vamos, ¿qué es lo que ha conllevado todo este proceso de privatización desde hace ya años? Pues, bueno, en estos momentos hay un, un, un gran conflicto eh, social porque a nivel laboral están habiendo eh, un número importante de despidos, desde el año 2009 hasta ahora eh, se ha, la, la plantilla de aguas de Barcelona ha pasado de 900 y pico a 700 y pico, eh, en, en sueldos, en salarios han bajado un 15% y a la contra eh, la dirección ha subido sus sueldos en un 30%. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, un poco es lo que estamos viviendo a todos niveles, unos, unos pocos que se llenan los bolsillos y la clase trabajadora pues que que, que se le echa a la calle ¿no? Quinta, Entonces, y también sería, ha, sí, también es, ha bajado el el nivel de de salubridad del agua es decir eh, la calidad a ver mmm, yo mismo soy miembro del consejo de uso sostenible del agua y ahí en, en numerosas ocasiones he pedido a, a, a Akbar a Asa que es la la empresa distribuidora de Barcelona, que por favor sean claros y que sus webs informen eh, de cuál es la calidad del agua. Eh, pues no hay manera, se niegan en redondo a hacer pública cuál es su cal cuál es la calidad. ¿Pero me simplemente... estás diciendo entonces que no hay un control de la calidad del agua en Barcelona? No, yo no estoy diciendo eso, ¿eh? oh, yo estoy diciendo que no hacen pública eh, cuál es la calidad ¿eh? y que simplemente te dicen que si tú llamas te darán los datos. Claro. lo que también sabemos y, y dentro de este, de este de lo que os he comentado uh -huh. sobre el despido de trabajadores es que en el laboratorio que controla la calidad del agua la plantilla ha pasado de 50 personas a 20 y pocas, ¿no? pocas eso quiere decir que evidentemente eh, el control no es el que había antes ¿no? uh -huh. y además en barcelona perdonar en barcelona, perdonad, en barcelona sí. eh, se hizo público, que había un grave problema de calidad del agua, que a causa de, de bueno unas minas de sal que hay en la cuenca del Llobregat, al ponerles cloro, eh, se producían trialometanos, y que estos trialometanos eh, eran cancerígenos. Uh -huh. Parece ser que con una inversión pública brutal de unos 400 millones de euros, este problema se ha podido solucionar con una planta de osmosis y otra de electrólisis. ¿no? Todo esto son inversiones que ha hecho... Eh, Bueno, que ha hecho el Estado, sí. que ha hecho la, en este caso la Agencia Catalana del Agua, es decir, la General de Cataluña, y que, eh, pues muy posiblemente, todas estas infraestructuras pasen a manos eh, privadas, ya una vez ya construidas con, con, con, bueno, con los beneficios para ellos. O sea, que lo que nos cuentas es que, además, a, aparte de ser una empresa privada, lo que ocurre es que eh, inyectan dinero público cuando se produce uno de estos problemas. Hombre, dentro del ciclo de agua, en estos momentos... Eh, ...hay una gran parte que es pública... ...y evidentemente las grandes inversiones... ...se hacen desde de, de lo público... ...el agua por ley es pública... ...y entonces la trampa está en quien gestiona... ¿no? ...y entonces gestionan... Eh, se, tenen, se, ...se hacen concesiones... ...para que gestionen... Eh, las, ...las empresas privadas... ...las cuales tienen eh, enormes beneficios... ...y en cambio se deja que las empresas públicas... ...pues tengan grandes déficits... ...ATL eh, tiene un déficit... ...de 500 eh, millones de euros... La Agencia Catalana del Agua, que es la, la responsable de la, de la de máxima en Cataluña del Agua, tiene un déficit de 1.500 millones. Todo esto se, eh, se provoca para que eh, las partes de la gestión que, que pueden crear beneficios puedan ser privatizadas. Uh -huh. Y ahí está la trampa, ¿no? Jope. Y además, eh, según comentaba Lourdes a, al principio del programa, el Tribunal Permanente de los Pueblos no solo juzgó la, la actividad internacional del canal de Isabel II, sino también de la multinacional Aguas de Barcelona por sus impactos y la sobreexplotación de los acuíferos en México. Es decir, que esto es como la descentralización de, de este tipo de, de multinacionales a países latinoamericanos que realmente causan unas, unos destrozos sociales, culturales y medioambientales bestiales. ¿Kim? sí perdona es que estás hablando de esto y como estoy aquí con unos compañeros sí. estoy preguntándole si alguno <risas> tiene información eh, sobre bueno sobre las barbaridades que ha hecho Akbar en, en Latinoamérica sí, porque yo esto lo desconozco y tengo un compañero que, que que es de ingeniería sin fronteras que tiene conocimientos y si concretos y si os interesa si os interesa os los puede explicar No, simplemente era porque no. tenemos aquí la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y, y no salíamos de nuestro asombro, ¿no? Le hemos estado echando un ojo y la verdad es que son casos bastante flagrantes. Pero bueno, Kim, eh, vamos a ver si, si Jause Ramón nos acaba de contar las últimas acciones de, de la plataforma y, y bueno, simplemente queríamos saber el caso de Barcelona para unir nuestras fuerzas y mucha suerte en esa reunión a ver si sacamos algo en claro. Bueno, nuestro objetivo es poder unir eh, el movimiento que, que pretendemos crear en Barcelona, el, el, el movimiento que, que está habiendo en Madrid, para intentar uh -huh. eh, remunicipalizar la gestión del agua en todas las poblaciones que en estos momentos es privada y evidentemente evitar eh, a los, en, en los municipios que aún es pública que se mantenga así. Efectivamente, bueno, pues entonces nos mantenemos en contacto y, y bueno, nos apoyáis moralmente... Eh, la manifestación del sábado 8. Evidentemente. Venga, muchas gracias, Kim. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, José Ramón, pues a esto es a lo que vamos. Bueno, eh, la actuación de la plataforma en cuanto a, eh, diríamos, lo estrictamente jurídico uh -huh. es, eh, porque habría que explicar mejor el tema este de la iniciativa legislativa popular. Uh -huh. Este es un instrumento que procede, de la propia Constitución Española en cuanto al derecho de participación uh -huh. de una ley específica sobre el referéndum nacional de 1983 y de una ley autonómica del referéndum Autonoma autonómico de Madrid o sea que diríamos que es un instrumento jurídicamente factible uh -huh. y consiste en que eh, para hacer esto en la Comunidad de Madrid se exige que un mínimo de tres ayuntamientos que en su población tengan más de 50.000 electores, uh -huh. no 50.000 habitantes, sino 50.000 personas con derecho a voto. Uh -huh. Hagan la moción de eh, la moción esta de esta iniciativa legislativa ya llevamos 8 o 10 municipios por Bien. ejemplo San Fernando de Henares, Rivas vacia Madrid, Leganés como municipios muy grandes y otros pequeños como Orusco de Tajuña, Casa Rubuelos, en fin, o sea, ya creo que llevamos como 10 municipios entonces lo que se trata, evidentemente los grandes municipios tienen más fuerza que los pequeños por lógica demográfica uh -huh. pero esto luego se lleva a la, a, se hace como iniciativa legislativa a la Asamblea de de Madrid y se presenta uh -huh. como la aritmética parlamentaria es la que es evidentemente es derrotada en la asamblea pero eso provoca comentarios con, con, con eh, eh, movilización y En un, eh, como ha ocurrido en Italia hasta puede ocurrir eh, soy optimista pero hasta puede ocurrir que se llegue a la situación de provocar un referéndum o sea que uh -huh. esta iniciativa es diríamos un instrumento de, de, de, de actuación un instrumento de movilización que junto con las manifestaciones es el instrumento jurídico frente al instrumento sociológico que es la manifestación va en paralelo pero ambas son necesarias Y cuenta aquí en la radio qué es lo que podemos hacer nosotros, es decir, ¿podemos, ¿hay algún tipo de recogida de, fur de firmas? Etcétera? Hay recogidas de firmas que se hacen por ejemplo, el otro día yo mismo eh, hice una intervención en el municipio de Parla uh -huh. y me dieron mmm, eh, 27 folios con firmas que wow. se entregan a la plataforma, ¿no? Uh -huh. O sea, evidentemente, lo yo creo que en los medios de comunicación, sobre todo estos como 15M, lo que hay que hacer es difusión y concienciación, uh -huh. es decir, una actuación pues diríamos de, pro, de, de y sobre todo de responsabilidad, porque la población debe conocer que en este tipo de cosas se juega mucho. No es una mera baza política, que lo es, sino que es una baza ciudadana, que hay una calidad, que el agua de Lozoya era el prestigio de Madrid, que uh -huh. el canal es identidad cultural de Madrid y que al convertirlo en el elemento mercantil, lo que ha sido patrimonio de todos, evidentemente se perdería. O sea, uh -huh. es un derecho porque hay que reconocer que las Naciones Unidas, tanto en la Declaración de Derechos Humanos de 1948 como en 2002 y 2010, han declarado mmm, taxativamente que el agua no es una mercancía, sino un derecho humano. Efectivamente. Bueno, recuérdanos la manifestación de, de este sábado. La manifestación del sábado 8 de octubre saldrá, lógicamente, de las puertas de la ...oficina del canal de Isabel II... ...en la calle Santa Engracia, ...al cual se puede acceder por el metro de Río Rosas... ...o en la estación Canal... ...o Alonso Cano... ...y ahí por ahí irá transcurriendo... ...hasta terminar, que ya se ha dicho... ...pero es muy interesante... ...en la glorieta de San Bernardo... ...porque ahí en el año 1858... ...y por medio de las comunicantes ...llegó el agua de Lozoya... ...que está más alta... Wow. se destapó eso y salió como una especie de geyser de surtidor, de surtidor que fue muy espectacular uh -huh. y fue el agua de Lozoya que llegó a Madrid y por eso la calle Bravo Murillo tiene, tiene su nombre porque Juan Bravo Murillo era el primer ministro que organizó el canal de Isabel II y una lección de historia también que nos da José Ramón ¿a qué hora nos vemos allí en el tren? a canal? las 6 de la tarde arranca el tren pero lógicamente hay que montar <risa> bueno pues nada allí estaremos haciendo de vagón y lo que haga falta bueno pues eh, nos despedimos de la Sola de Averde. Muchas gracias, José Ramón, por haber venido hoy a los estudios de Agora Sol Radio. Y bueno, Mariola, ya ya lo hemos estado diciendo, el agua es muchas cosas, pero entre ellas un derecho, así que como decía José Ramón, el tren arranca a las 6 de la tarde, pero antes también tenemos que estar por allí hasta el martes que viene. Hasta el martes bueno. que viene. Menos para vivir mejor, pero no menos agua. Bueno. Por cierto que nuestro querido técnico DD nos ha puesto una canción y nos ha puesto el título para que la digamos si no le hemos dicho es de Lotta Love" de los Led Zeppelin.